Okay, hay un niño de los talleres cofrades de la hermandad ya está muy enfermo. Y afortunadamente pues ha recuperado. está levantada va a ir por el hijo de Pepe Zamora. ¡Dos por igual valiente! ¡Este!